de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile Y le convidamos a que En esta mañana Se conecte y esté esta, Estos pocos minutos En esta programación Para que así Usted y yo recibamos De Dios esa bendición Que quiere darnos sí A los que perseveran A los que mantienen su fe En él No desmaye, no se desvíe Tampoco usted Eh, no, no, no, no tenga dudas De que este día va a ser un día bendecido Porque aquel que cree Todo es posible Por eso le saludo Y le saludo con la maravillosa paz Del Señor Jesucristo El Señor Jesús dijo así Mi paz os dejo Y mi paz os doy No como el mundo la da Y también dijo el Señor Jesús Dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estimados amigos oyentes, que Dios nos bendiga en esta mañana, que este programa de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile sea una bendición para usted y para todos aquellos que hoy día se agregaron a esta programación, a esta radio, a este tiempo de fe. Que Dios le bendiga. Luego estaré leyendo un precioso salmo. El Salmo 8 Este Salmo es muy interesante Y quiero destacar de que Este Salmo es Es a respecto de la gloria de Dios Y la honra del hombre Por eso que cuando estos Salmos son leídos Y lo aplicamos a nuestra A nuestra canalización de fe Ah, vienen bendiciones grandes y poderosas Entonces le leo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 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Oh, qué lindo este salmo. Siempre, siempre, siempre. Me recuerdo cuando el mundo entero estaba en expectativa y se transmitía a través de la radio TV el momento en que el hombre estaba circundando la luna y cuando en aquel vehículo espacial el apolo 11 ellos entonces descendieron sobre este satélite natural se dice no satélite natural de la tierra que es la luna y pisaron con sus pies ese enorme astro tan bello tan lindo ...que en una noche de luna llena... ...no es verdad... ...se ve a iluminar... ...el cielo... qué cosa extraordinaria... ...cuando veo... ...los cielos obra de tus dedos... ...y la luna... ...y las estrellas que tú formaste... ...digo que es el hombre... ...para que tengas de él memoria... ...y el hijo del hombre... ...para que lo visites... ...eso lo leyeron... ...los astronautas... ...en aquel tiempo... ...y hoy... Para nosotros es tan precioso, y siempre ha sido precioso, este Salmo maravilloso. porque Porque Él nos da a nosotros un elo, un, un nexo extraordinario de fe, de confianza, en que somos la criatura de Dios. El ser inteligente, creado con mente, con quociente, para poder meditar y pensar por sí mismo y tomar decisiones por sí mismo libre albedrío o oh, qué cosa linda es poder ver como dios lo hizo todo todo lo hizo para que el hombre se señoree sobre todas estas cosas o oh, señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra por eso le adoramos un día estaremos con él si sí, en la presencia de dios un día estaremos gozando de la vida eterna la cual dios da a aquellos que están en sus caminos que dios le bendiga tenga mil bueno estimados amigos y oyentes le doy la dirección de nuestra iglesia la dirección de nuestra iglesia es eh, está allí en la población Pedro Aguirre Cerda si usted va por la avenida Salvador Allende que muchos la conocen, antes la conocíamos por circunvalación y llega al número 630 de la avenida Salvador Allende detrás, detrás a 50 metros está la calle José Victorino Lastarria Y ahí, en la calle José Victorino Lastarria, en el número 630, está ubicado el templo de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. El único templo que está en esa calle. Esa calle tiene tres cuadras solamente. Bueno, y está cerca de la cancha Pedro Aguirre Cerda. Entonces anote bien, José Victorino Lastarria, número 630 los días martes tenemos reunión a las 8 de la noche y los días jueves también a las 8 de la noche o de la tarde todavía no es noche de la tarde ¿eh? y los días domingo a las 4 de la tarde la hermana dorca las hermanas se reúnen las hermanas que hacen tantas cosas lindas y que hacen Muchas cosas dentro del templo que oh, hacen el ornneamiento, a ah, todo lo or, eh, hacerlo lindo el templo, dejarlo lindo para que cuando alguien llegue usted o yo, ah nos sintamos gratos en poder entrar en un templo que está limpiacito, que tiene asiento para usted, que le está esperando con gente buena de corazón bueno, corazón sincero. Ah, y que no ve solamente lo exterior sino que ve también lo que dios nos manda a ver a ah, el corazón de ver la actitud lo que la persona es intrínsecamente si sí, el alma generosa que dios le bendiga entonces está convidado y el día mismo día domingo a las 6 de la tarde es el culto general culto evangelístico donde usted escuchará testimonios de hermanos y hermanas jóvenes señoritas a testimonio de que dan de la victoria que han tenido durante la semana en el señor los hechos poderosos de dios los testimonios de sanidad de solución de problemas a los testimonios grandes que ayudan a nuestra fe y a todos aquellos que ven testimonios vividos reales verdaderos comprobables sí señor y va a escuchar cánticos lindos ah, hay u, u, u, una familia en nuestra iglesia que hace poco llegó la familia flores ah, esa familia canta tan lindo toca tan lindo los instrumentos si sí, está con nosotros también va usted va a ver cómo funciona el culto qué cosa linda es poder estar hace tiempo hace tiempo ya no es cierto que hay personas que han ido Otras que han prometido de ir Bueno, ahora tienen la oportunidad de ir pues Prepare este fin de semana El día domingo ¿ah? Vaya a las 6 de la tarde Y si quieres ver las hermanas Dorcas También pues a las 4 de la tarde Dios le bendiga Le convido pero con todo afecto Con amor de Dios en el corazón Y traje para ustedes un lindo himno un himno maravilloso que dice usa mi vida Señor para todos ustedes aquí está usa mi vida yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón usa mi vida mi vida yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Usa mi vida Señor Usa mi vida Yo quiero servirte Con todas las fuerzas de mi corazón. Y usa mi vida, Señor. Usala, Señor. Usa la, Señor. mi vida. Todos mis días. Yo quiero amarte con todo el cariño en mi corazón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 Con todas las fuerzas De mi corazón Ya Ah si sí, señor Yo quiero servirte con toda la fuerza Con toda la fuerza de mi corazón Si eso es lo que hacemos en la iglesia ¿Verdad hermanos? ¿Verdad hermanas? ¿Verdad? Sí, y si usted no lo está haciendo así Ah, uno de los mandamientos es ese ¿ah? De que podamos amar al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón Y no lo hacemos, no es cierto, cuando servimos a Dios con toda la fuerza de nuestra vida, de nuestro corazón No lo hacemos porque un mandamiento solamente, sino que por amor a Dios Porque Él nos amó primero Ayer hablábamos al respecto de los obreros de la viña. Ah, que el reino de los cielos semejante, dice a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Sí, eso hablábamos ayer. Y hoy día voy a continuar un poquito sobre esto, porque este pasaje de la Sagrada Escritura es inagotable. Podemos hablar, a ver, cuatro o cinco horas ¿ah? En un simposio Podemos hablar todo un día O toda una semana Y todavía no se acaba el tema precioso De este lugar De los obreros de la viña O sea, Dios nos habla, el propio Señor Jesucristo que lo transcribió San Mateo o Mateo o leví y que dice que es el reino de Dios es así el reino de los cielos es semejante ¿Ah? y cuando hablamos del reino de los cielos ah, es un reino que no tiene fin un reinado donde el rey es inmortal inmortal invisible Ah, omnipotente, omnisciente y omnisapiente este es el reino al cual pertenecemos si, sí, un día que dejemos este cuerpo que lo dejemos tendrá que nuestra alma y nuestro espíritu subir y dar cuenta allí al trono delante del trono al rey de los cielos inmortal, invisible para nosotros ahora Ah, pero un día le veremos Tal como él es Como ayer Un ¿no cierto traje ese himno precioso Cara a cara a verle espero Así le vamos a ver Los que somos Del número de los salvados y redimidos Como dice el apóstol Juan Él vio el número De los salvados, de los redimidos Por el Señor Jesucristo Pero este pasaje de la Sagrada Escritura De los obreros Que el Señor Jesucristo envió a su viña Y que le voy a leer nuevamente Para que se recuerde Porque el reino de los cielos Es semejante a un hombre padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros para su viña Y habiendo convenido Con los obreros un denario al día Los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día volvió y vio a otro que estaban en la plaza desocupados y les dijo ir también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo porque estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos ha contratado entonces él les dijo ir también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los últimos hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero a este último como a ti ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿o tienes tu envidia porque yo soy bueno? así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son llamados más pocos escogidos eso lo que escribe aquí Leví o Mateo y lo escribe para nosotros porque lo recibió del Señor Jesucristo y todos aquellos que trabajan en la viña en la viña del Señor que trabajan en el Evangelio todos aquellos que hacen parte de esta grande labor de los siglos si, sí, de los siglos han habido siglos ya estamos en el siglo XXI de la era cristiana. Y cuántos han trabajado y trabajado por servir al Señor. Muchos piensan y creen son de, de, es no puedo decir otra cosa, es la ignorancia que habla. Cuando dicen que la Biblia alguien la hizo. ¿Ah? Que fue un hombre o una mujer, no sé quién, dicen ellos pero fue alguien que fue vivo ¿ah? en su vivacidad en su sagacidad hizo la Biblia y le recuerdo esto estimados amigos oyentes y hermanos en Cristo Jesús porque esas palabras son de una ignorancia tal que ellos mismos están poniendo obstáculo a la fe pero gracias a Dios que hay obreros en esta grande viña que hay obreros de Dios, obreras de Dios que trabajan en esta viña. Unos trabajan en la labor de regarla, otros trabajan en la labor de limpiarla, otros trabajan en la labor de recoger los frutos. En fin, eso simbólicamente, porque cada uno aporta en el trabajo del Señor. Señor. Alguien que le hable de Dios a otro Ya está trabajando en la viña del Señor Uno que hace un cántico O canta en la iglesia O para cualquiera En su familia O en la plaza En una calle En un lugar de reunión Está trabajando en la viña del Señor Es un obrero Que va a recibir recompensa Si sí, El Señor le va a dar recompensa usted que muchas veces habla de dios y que no va a ninguna iglesia usted cree que lo que hable de usted de dios va a quedar sin paga ah, dios lo recompensa pero qué bueno es que lo mande a usted el señor de la viña eso es lo bueno y no que se ponga a trabajar en la viña sin que nadie lo contrate Ah, el contrato es por la fe el contrato viene de Dios ah, ese ese trato entre el dueño de la viña y el trabajador o la trabajadora ese trato tiene un pago seguro porque hay muchos también que se ponen a trabajar en la viña y a decir cosas y a formar un, un pequeño grupo y, y, y una iglesia le llaman ellos o una congregación y quien los contrató están dentro del contrato divino están dentro del contrato legal espiritual de fe no entonces no van a recibir la paga porque porque están usurpando usurpando un lugar que no le corresponde pero aquel que ha tenido ¿ah, del dueño de la viña el llamamiento ve hoy a trabajar en mi viña ¿Ah, y te daré lo que es justo ¿Ah, ese sí que va a recibir la paga por eso hermanos, hermanas no desanime siga adelante vaya nomás porque el pago está seguro allí donde el ladrón nos roba Allí donde el orín Y el hoyín no corroen Sino que es el banco celestial Donde está el que nos va a recompensar Por el trabajo hecho Trabajo de amor De de amor y de fe Porque tiene que ir acompañado de fe Porque la obra que tú haces Tiene que ir acompañado de fe Aunque no encuentres mucha oposición aunque encuentres mucha desdicha como anoche nos decía la palabra del Señor en la predicación del diácono ah, ¡Ah si sí, pues muchos se desvían qué pena porque dejaron botado su trabajo pero hoy el Señor te incita nuevamente a a que entres a la vía del Señor, que seas un obrero del Señor, que lleves fruto para re, para que la recompensa esté segura y la recibas en aquel día que Dios tiene preparado. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh, sí, Señor, gracias, Señor, gracias, porque nos sentimos felices y dichosos en trabajar en su viña. Aunque muchas veces encontramos espinos, encontramos piedras, tierra dura, ¡Oh, Señor! Pero estamos trabajando y usted nos da fuerza para poder soportar todas estas cosas. Señor, y lo hacemos porque le amamos. Además, usted nos tiene, ¡oh, la recompensa de la vida eterna! Señor, le pido por nuestros amigos radio oyentes que han escuchado este programa, estas palabras que son palabras de vida eterna le pido señor que ponga fe en sus corazones para que entren a su viña para que no sea una vida de pasajeros sobre esta tierra solamente sino que sea una vida de trabajo en lo que tiene recompensa en la vida futura sí señor le pido por los dolientes y enfermos que los levante para que vayan a glorificar su nombre allí donde adoramos todo su nombre en la iglesia el cuerpo invisible De Cristo Jesús en la tierra Oh Dios amado Gracias Señor por esta oportunidad Y porque estamos Haciendo lo que usted nos ha ordenado Le pido la unción Y la bendición Sobre todo nuestros radios oyentes Sean hombres o mujeres Señoritas o jóvenes Niños o niñas, ancianos o ancianas Todos aquellos Sean bendecidos en su nombre Amén Jesús, Amén entonces estimados amigos oyentes nuevamente le convido no se olvide la dirección josé victorino las tardes 630 población pedro aguirre reserva segundo sector la iglesia apostólica ista de chile y este pastor el reverendo moisés alvear desea lo mejor para usted el camino de dios la fe de dios la paz de dios la alegría de dios la bendición, la prosperidad de Dios en su vida le convidamos entonces, vaya a la iglesia le estaremos esperando que Dios le bendiga grande y poderosamente amén y amén Señor Jesús